Bi el programa de solidario de alfabetización esto es para toda latinoamérica por lo tanto eh, de distintas localidades la cTA eh, desarrolla este programa que eh, con ayuda de otras personas en este caso bueno nosotros acá estamos en el galpón amarillo y contamos con la ayuda de Yaniina y de otros que se van sumando y eh, es Bueno, eh, digamos, consiste en un programa audiovisual en la cual, digamos, eh, cada capítulo vas aprendiendo una letra y un número y eh, está dedicado a las personas que, bueno, eh, por cuestiones, eh, digamos, propias de la vida, es decir, que no han podido eh, terminar eh, el primario o el secundario, bueno, en realidad más que nada, digamos, la alfabetización, más que nada, si la cuestión del primario, eh, ellos, eh, por cuestiones laborales eh, y, y, y, bueno... Eh, es un programa que ayuda en, en tal sentido ¿sí? o aquellos que han pasado digamos el primario y que después eh, no han podido eh, digamos, eh, consolidar la parte de lectura y escritura sí de números uno observa que las personas grandes en esa cuestión eh, manejan digamos, la cuestión básica de suma y resta pero el programa consiste más que nada digamos el, con un método alfanumérico ...de ir aprendiendo a leer... ...y eh, la cuestión es... ...escribir frases, oraciones... ...y termina con... Eh, ...una carta... Eh, ...este programa... Eh, ...digamos, eh, arranca... ...en Cuba... Eh, ...ellos... Eh, eh, ...digamos, el primer campo que tiene es Venezuela... ...y con este programa... Eh, ...no me acuerdo bien las fechas... ...pero no sé si es cerca del 2003 o 2004... ...no sé si precisamente es esa fecha... Ellos largan el programa de Yo sí si Puedo con, eh, digamos, eh, y bueno, tienen un gran éxito y logran alfabetizar a una gran parte de la población de Venezuela. Uh -huh. eh, aquí en Viedma, ¿cómo va a ser eh, la modalidad? Lunes, miércoles y viernes, tenemos sí. entendido, ¿y por cuánto tiempo? ¿Por eh, y gran parte del año porque eh, tenemos son una serie de 60 videos y, y bueno, y tenemos el año pasado ten, estaba de lunes a viernes y ahora solamente de lunes, eh, miércoles y viernes, de 9 a 10, acá en Galpón Amarillo, o sea, eh, sería, digamos, eh, por lo menos, digamos, es va a ser así este año. Ya, eh, ustedes están comenzando hoy con la actividad, pero aquel que esté interesado, ¿puede anotarse, sumarse en la próxima clase? Sí, sí, sí, de hecho, eh, digamos, eh, hay, hay algunos que, por ejemplo, arrancaron a la mitad de año, y este... Eh, Y este año, eh, bueno, se engancharon y, y arrancan ahora desde el primer momento. O sea que sí, se puede eh, arrancar eh, a mitad del de programa y uno bueno, va ayudando y, y un poco, digamos, va trabajando. Eh, bueno, cada uno se va ayudando eh, en el grupo, ¿no? O sea, esa sería la, un poco la idea. ¿Y cómo hay que hacer para anotarse? Eh, se puede hacer cada carga al Pueblo Amarillo que eh, creo que el horario que tiene es de 9 a 1 de la tarde y, o, eh, perdón, o de 8 a 1 de 8 a 1 y, y bueno, sí, eh, la vea a Janina o a alguno de los chicos que coordinan acá en el Alpón y se pueden anotar